em blogt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 el segundo episodio de Desglosaurios La guerra de los clones <risa> ¿Sí? No sé no Mi abuela sé siempre los... decía las segundas partes nunca son buenas y eso porque no vio Star Wars sí. No, pero yo vi un una compilado así como de videos que decían que habían algunas películas que eran como trilogías o más uh -huh. eh, que las segundas partes eran buenísimas El Padrino Claro, El Padrino Mi Pobre Angelito eh, no sé si Volver al Futuro. A mí me gusta la primera. Yo creo que es la única que vi completa. <ríe> y me las confundo. Y encima re seguramente recomendás... Obviamente digo que es la, mi <risa> tecnología preferida <risa> siempre. Bueno, no fuimos. Nos fuimos. Ya nos fuimos. Recibamos Desglosaurios versión fuimos. cine. Eh, sí, estamos en las alturas de olga Vázquez. Uh -huh. Transmitiendo desde Radio Nauta. Son las 7.03. Son las 7.03. Horario GTM. Eh, Natalí, quien les habla, y Juani, que acotó algunas cuestiones ahí, peliculares. Ajá, peliculares, peculiares, peculiares. Sí. ¿Y nos acompaña Cami en los controles? Sí. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? hoy? Hoy tenemos algo inabarcable. En un libro de cuántas páginas, más o menos, ponerle 700. Eh, Me alejé del sí. micrófono para verlo. Eh, no, 562. En este momento podríamos, como la cortina del programa de intrusos, Y haríamos datos de la novela, pero podemos decir Rayuela, así, a secas, sí, para ir ubicándonos. Sí. ¿Y qué nos pasó cuando dijimos Rayuela? No, no, es que eh, Rayuela sí es inabarcable. <risa> nos llevaría como unas tres temporadas. Una trilogía. Una trilogía. Eh, vamos a tomar, en realidad, algo que es muy, muy chiquitito, que es como un aspecto. Uh -huh. eh, porque, bueno, Rayuela tiene muchas historias también dentro. Eh... Tiene muchas formas de, de ser contada. De, hay muchos personajes. O no. Claro. En realidad. Uh -huh. Y vamos a tomar eh, algo que nos pareció, eh, en realidad, lo más eh, divertido. Que son eh, algunas partes de los capítulos prescindibles. Exactamente. Que es eh, lo que en general por ahí no se lee tanto. Y nosotros con psicología, digamos... La antítesis, vamos a leer eso. Vamos al hueso sí, de lo presente. A... <risa> sí, qué sé yo. Y también para que conozcan un poco más, uh -huh. que no es solamente esa primera forma de leer Rayuela. Claro. Eh, así que no vamos a hablar de esa primera forma de leer Rayuela, si vamos a hablar de algunos eh, algunas cositas, por ejemplo, del eh, escritor este escritor ficticio que es Morelli. El alter ego. El alter ego, podríamos decir, uh -huh. de Cortázar. Eh... ¿Cómo las metemos con cortázar vamos eh, a si sí, vamos a escuchar un, un temita y algunas eh, la biografía eh, autorizada en la voz, <ríe> autorizadísima en la voz de julio cortázar no verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero de un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en el Sinti en Guatemala, todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento, y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de boda a Bélgica, hizo que... Yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica eh, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Pero, bueno, en mi caso, sí, claro, yo soy uno de esos cócteles producidos por inmigración. Por el lado paterno, Cortázar es un apellido vasco, me han dicho incluso que hay una aldea en el, en el país vasco que tiene ese nombre, que yo no he visitado nunca. Eh, mi madre era argentina nativa, igual que mi padre, pero hija de descendientes de franceses y de alemanes. De modo que ya ves tú que la... Las combinaciones de cromosomas y si es que las cromosomas ni algo que ver en eso es bastante complejo sí mi madre eso yo lo sé por ella eh, me ha dicho que desde los desde los nueve años 89 años había que, que pescarme por aquí sacarme un poco al sol porque yo leía y escribía demasiado incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante cuatro o cinco meses lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre que es una mujer sensible e inteligente pues este me los devolvió pidiéndome simplemente que leyera menos cosa que yo hice en ese momento sin duda era necesario que, que hubiera un, un mayor equilibrio y entonces si sí, es verdad que a los nueve años yo escribí una novela <risa> no, no tengo la menor idea de lo que es pero sí que que una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia <risa> materia de sentimientos. Soy fácilmente sen sentimental, soy de los que lloran en el cine y, y luego salen disimulando la cara. Y... Escuchar blue interlude con al mismísimo digamos cortázar eh, encargándose de su biografía pertenece a un documental que está va más que documental entrevista, entrevista sí. que está en youtube dura dos horas este es muy interesante porque va recorriendo casi la totalidad de la digamos de la prolífica producción de, de cortázar este y le dedica especial atención a cosas técnicas digamos eh, literarias pero también anécdotas eh, y muchas digamos muchas cosas que nacen del producto o del, del intercambio con, con los fans, por así decirlo. En ese momento hay una declaración que, que emociona bastante, que es alguien que dice, eh, que Rayuela me, me salvó la vida. Este, de verdad, como que lo leí antes teniendo la idea del suicidio, digamos, wow. y es algo que no, no. Cortázar se encarga de, de mencionar en, en esa entrevista, lo cual es sumamente movilizador. Este, y bueno. Sí, este... sí, está bueno como está bueno escuchar entrevistas a escritores. Bueno, el, justamente el, el jueves pasado hablábamos de que es una caminada no tantas entrevistas. Uh -huh. A mí me gusta como escuchar al escritor que, que nada, al escritor más humano, digamos, o sea, es, uh -huh. no sé, me, me copa eh, tener esa visión también. Y también, digamos como un meta relato en la entrevista Cortázar destaca Eh, qué tipo de entrevistas les aburren y mm. cómo le llama la atención que el entrevistador sabe tanto, digamos, con gran sí. precisión. Cosas que a veces solamente sabe la mamá de, de Cortázar, así que es, es interesante. periodista. Exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces, como decíamos hace un rato, vamos a hablar un poco de Morelli. Morelli es eh, una figura de, de un escritor, que aparece un personaje escritor que aparece en Rayuela que eh, bueno yo eh, mi lectura es que tengo la sospecha de que es esto un alter ego de del mismo del mismo cortázar sobre todo porque bueno en los capítulos prescindibles moreli eh, se encuentran digamos algunas notas de moreli eh, que claramente da una declaración de es una declaración de principios en cuanto al escribir uh -huh. que es escribir qué significa eso para este escritor ficticio. Eh, y bueno, es eh, eh, está escrita en eh, esta fue publicada en el 63, si no uh -huh. me equivoco. Eh, en esos años en la década del 60 del 60, del 70 fue el boom de la literatura latinoamericana, se ganaron eh, unos premios, un premio Nobel, eh, Nobel del guatemalteco Auch, no me sé el nombre. <risa> ya lo voy a decir. El rigor del vivo. Sí. <risa> bueno, pero digamos que fue una época sí, prolífica donde sí, también... para el, para, la para la edición de, para la publicación y para esto de, de poder lanzar al mundo o mostrar un poco lo que se estaba haciendo en Latinoamérica. Uh -huh. El boom. Y, sí. Eh, y bueno, Morelli en hay un capítulo que es el 79 por si lo quieren leer uh -huh. eh, bueno, él, él él habla un poco de esto de, de cómo cómo dejar de lado esta novela esta clásica. novela clásica y romántica que, que cuál es el escritor clásico y romántico y cuál es este esta, esta nueva escritura que se viene eh, que estaba llegando, que estaba en, en auge y... Y que, Pre bueno, un poco es lo que lo que intenta hacer Cortázar en, en Rayuela mismo. Entonces es como, te da esa, esa, esa idea de que estás queriendo decir estás queriendo explicar lo que estás escribiendo en este momento. Es como raro, ¿no? Sí, son como muchas líneas narrativas al mismo tiempo. Sí. También te da la posibilidad de intervenir físicamente con el libro, como si fuera, elige tu propia aventura, esos sí. libros que en la infancia siempre a alguno le llegó, junto con alguna colonia pibes o mujercitas en un cumpleaños, por lo menos a mí me pasó eso. este Y, y bueno, juega un poco con eso, de poder abrir el libro ca casi en cualquier parte y que cuando termine un capítulo avanzar con el que te pinte, básicamente, leerlo de la manera tradicional. Eh, y también en la primera hoja, más o menos, hay un tablero como de guía eh, hacia una lectura alternativa. Es decir, te manda, por ejemplo, del capítulo 1 al 7, luego al 36... Sí, eh, un poco jugando eh, uh -huh. digamos esto también de la rayuela no como cortázar tiene mucho en sus cuentos en, en su escritura eh, tiene mucho esto de juego eso es lo, uh -huh. lo que por ahí atrapa que es eh, no perder en la adultez esa, esa, esa impronta eh, lúdica esa impronta de la maga básicamente sí sí sí uh -huh. o sea y también rayuela está cargado de eh, esto de los intelectuales ¿no? y que, con, que contrapone con por ahí también la imagen de la maga, que después vamos a hablar de eso. Eh, pero bueno, es, es como, eh, digamos, no dejar de ser lúdico. Uh -huh. eh, en un momento, eh, Morelli dice que la nueva novela eh, tiene que ser cómica. Cómica en el sentido de eh, ser irónica, eh, jugar con, con otras cosas, y, y por ahí comp eh, comprender... al a, eh, una serie de, de, de cosas que, que no estaban que no estaban dadas en, en, en la novela eh, romántica y clásica uh -huh. eh, sobre todo la es importante el, el concepto de obra abierta o en todo caso los límites de la interpretación eh, en las novelas digamos eh, clásico románticas o algunas más modernas eh, la interpretación tenía como un límite si era verosímil o si coincidía con lo que estaba escrito digamos en este caso, la imaginación puede volar y puede haber tantas teorías o finales alternativos como personas o momentos de tu vida de tu vida en el que lees la novela. Sí, sí, acá hay una cita que está bastante buena, dice Buscar también aquí la apertura y para eso cortar de raíz toda construcción sistemática de caracteres y situaciones. Método, la ironía, la autocrítica incesante, la incongruencia, la imaginación al servicio de nadie. Sí. <risa> De nadie ¿Cómo? o de todos. O de todos. O de todos <risa> Vamos a escuchar ahora eh, un tema que se llama Jazz Mi Blues. De Vicks Vader Beck. Sí, eh, Rayuela tiene mucho jazz. Porque, bueno... Se puede decir jazzuela. Jazzuela. Jazzuela.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 E plurinacional Sumate a construir la campaña Sumate a construir el encuentro Seguinos en nuestras redes www.somosplurinacional.wordpress.com En Facebook e Instagram Somos plurinacional. plurinacional Plurinacional Plurinacional Red Nacional de Medios Alternativos Red Nacional de Medios Alternativos Buscanos en www.plurinacional.wordpress.com www. .rnma.org.ar Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 1063. radionauta.com.ar Bueno, seguimos Seguimos con el jazz Desde el jueves pasado uh -huh. un poco. Eh, ¿Por qué será que a los escritores también Bueno, no sé, es una pregunta No es inocente nuestra búsqueda Va, ¿Va del, no. de la mano de lo que nos gusta a nosotros Sí, sí pero también nos toma de sorpresa Algunas cosas Algunas coincidencias uh -huh. Bueno, recordamos que nos pueden encontrar en todos lados. <risa> en la Facu, <risa> en, en La Plata, en La Bayol. En Banfield. En Banfield. No, en Banfield no. <risa> eh, nos pueden escribir, contarnos. Eh, nos pueden recomendar pelis, libros, uh -huh. música, Pedirnos. comida, recetas. Eh, a Desglosaurios eh, nos pueden encontrar en Instagram y En Facebook pueden escribirnos a Radionauta, al WhatsApp de Radionauta, eh 2216705190. No me animé. A Valeria Lynch, ¿no? No, no me animé. Pero el jueves que viene capaz intento. No estamos hablando de una regla, ¿cómo se llama? nemotécnica para memorizar el número. nos dijo, piensen en la canción de Valeria Lynch. Eh Sí, un día un día hacemos un dueto. Estaría buenísimo. Hay que preparar Y bueno, a radionauta.com.ar por, suer, eh, por, sí. por, por suerte Por suerte <ríe> Por suerte hay internet Y si no, por correo a radionautafm.com Se me escapó la tosa bien. y no pude aguantar más ¿Qué tenemos eh, Acabamos de escuchar a colman Hawking Con Body Soul Una canción que cristalizó el estándar Lo ha cantado Amy Winehouse Eh, Coleman Hawking y en el medio, 50 años de jazz más o menos, siempre alguien pasó por ahí y fue una pista que es significativa porque implicó una nueva manera de tocar el saxo o por lo menos interpretarlo solos o las melodías, digamos, la cabeza de los temas que es lo que nunca se nunca se improvisaba y abrió la puerta, básicamente, al vivo este, Charlie Parker lo destaca como su influencia y ha compartido, digamos un eh, si existiera videoclip, fue uno de los primeros playback del jazz también. mira Está todo eso en YouTube. colman Hawking y Charlie Parker. Y aparece una versión de Body and Soul con playback, pero un sonido muy, muy hermoso. Perfecto, ahí está la recomendación. una mm. La primera del día. La primera del día. La primera del día. Bueno, y en el Club de la Serpiente mm. está... Eh, Hay una serie de personajes, un conjunto de personajes en que hablan un poco de esto, ¿no? Que se hacen como los... Es, exactamente. Es como, no sé, si cuando eras chica te juntabas con los del barrio y organizabas como esa este ese club este, sí. y compartir algo que estaba de moda o... Sí, era un... Bueno, <coughs> este, este del que hablamos es un club bastante vanguardista, ¿no? Mm, sí, sí. Y eso tiene un, mucho de... Bueno, no sé, se me ocurre, no sé, la verdad, de esa época, ¿no? Como varias cosas que he, que he leído eh, de escritores, novelas de esa época tienen como esto de de estar siempre a la vanguardia en todo, o sea, en, en todo lo que en todas las ramas del arte la literatura, mucha filosofía también, bastante. Mucha metafísica y patafísica. Sí. <risa> sí. sí. Sí, mucha música, hablar de música, ¿no? A mí siempre cuando cuando empecé a, a cuando conocí Rayuela me sorprendía cómo podían hablar tanto de cómo podían saber tanto de tantas cosas. Era bueno, como también... un, un un ideal, ¿no? de uh -huh. de intelectual. Pero también sí. ese digamos ese club ese grupo selecto, por así decirlo tenía un poco de todo también múltiples nacionalidades sí. eh, uruguayos, argentinos básicamente un uruguayo un argentino eh, japonés, japonés eh, francés sí, es un poco de, de, de es como el, el mundo cosmopolita uh -huh. que que se figura ¿no? eh, un poco Murakami iba a decir <risa> Cortázar y además eh, cada uno también era como un especialista en alguna disciplina mm. había pintoras eh, músicos profesionales y gente que se dedicaba a cosas inclasificables también y sí, gente que andaba por ahí eh, como eh, tanteando a ver a ver qué te podía dar parís no uh -huh. como la maga por ejemplo exactamente qué pasa con la maga y era como el, el carácter de inocencia si se quiere o el anti esnovismo que a veces chocaba con las personalidades del club Porque en esas reuniones donde se juntaban eh, con una con unas velas de por medio discos de pasta eh, vod cap puro y demás y toca uno exhibiendo sus conocimientos ella sentía que no encajaba y, y hasta sentía que, que molestaba con sus preguntas de, de lo más básico por así decirlo sí sí era bueno la mayoría de esos eh, de esos intelectuales eran hombres y mm -hmm. ella estaba como ahí en eh, tratando de, de, de, de casar alguna, ¿no? Y, uh -huh. y como había... había eso un poco me, me jodió un poco de, de, de rayuela, pero bueno. Eh, sí, porque uno no se deja de sentir identificado quizás con eso de que te vean desde arriba por mm. emprender un, una nueva, un nuevo proyecto y arrancar de cero, que sería lo más lógico, ¿no? Sí. Este, pero al, al mismo tiempo era como que le tenían unas bastante envidia por esas cosas cualidad intuitiva de, de conocer el mundo y que eh, estaba digamos en relación directa con el deseo interior sí sí o con sea hay, hay una con el kibutz hay una cita que, que me gustó bastante de, de el capítulo 4 los digo por si los quieren Leer estaría bueno. en este orden no, <ríe> en, no. Nuestro tablero, en nuestro tablero eh, de... claro personal personalizado uh -huh. hay una cita que dice la maga si se asomaba a cada rato a esas grandes terrazas sin tiempo que todos ellos buscaban dialécticamente, otra uh -huh. vez las terrazas. No lo hacemos a propósito, <risa> pero ¿Será que nos, sorprende? nos sorprende. ¿Qué pasa? Eh, sí, es, es esto un poco, ¿no? Como eh, el personaje este Horacio, uh -huh. eh, por momentos dice, bueno, eh, hay, hay algo que tiene ella que evidentemente no sabe que tiene un conocimiento que ella posee y no necesita eh, lentes para, para verlo, digamos. Mm -hmm. No necesita ahondar teóricamente en algo que ella ya conoce. Exactamente. En cuanto a disciplina, siempre se rompió en la cabeza eh, de hablar de metafísica. Mm. Y la, la frase más sintética o la imagen poética más sintética es ella nada en los ríos metafísicos con una naturalidad... Que, que nosotros solamente Exacto. podemos, digamos, desear. Este, es bastante significativo eso. Las magas. Eh, metiéndonos en la música y destacando el conocimiento que tenían cada uno de sus integrantes, abordaban esto de que por qué eh, la música que escuchaban duraba eh, tres minutos. Muchos de los temas que elegimos para hoy duran tres minutos. ¿Por qué? A causa del formato físico de la época. No existía todavía el LP en larga duración. Y también eh, revalorizaban a aquellos intérpretes de jazz que lograba inventar la genialidad en tan poco tiempo. Eh, así que digamos es, es destacable sí, sí, una como una cuestión eh, histórica, digamos. Uh -huh. de, de los formatos de, de la menciona estaba, está bueno eso para para tener en cuenta sí. al momento de, de bajar música. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, vamos, ¿qué vamos a escuchar? B. Smith, Empty Bed Blues. <risa> me He thrills me now radionauta.com.ar FM 106 Bueno, escuchábamos esa bellísima canción uh -huh. Plus eh, de la cama vacía Sí, sí, estábamos hablando justo sobre eh, en Rayuela hay, hay maneja un, un, un amplio lenguaje a, en, a nivel eh, idiomas, ¿no? Uh -huh muchas palabras en, en francés, en inglés, en, en italiano, en argentino <risa> que no no no hay nota del nota al pie, digamos. De, de Incluso pie. cuando nos conocimos, hemos discutido sobre el argentinísimo, el che, la sí. exacerbación del che sobre de, cortaza. Sí, sí. <risa> es un poco eh me hace acordar a los sainetes criollos y esas cosas como Bah, me acuerdo en la secundaria leer cosas sobre la temática con conventillo y un ah. poco de que todos saben un poco de cada idioma por ese claro. contacto con sus pares, digamos. Sí, sí. Pero bueno, lo raro es que en la novela no tenés una nota al pie que te aclare no las expresiones. Sí, por lo menos en las, las que son en inglés o en francés. Uh -huh. que, no sé, eh, no todo el mundo sabe. Es como un poco también eh, jugar, capaz claro. capaz que jugar con eso. Sí, no sé. y, a, y a la vez yo me acuerdo que a mí me ha regalado el libro mi mamá cuando terminé el secundario. Y tardaba mucho en leerlo por encontrar algo que no conocía, mm, ir a Wikipedia, sí. volver, y en el medio me perdía porque me emocionaba con lo que encontraba claro. y no volvía más al libro. Es una fuente inagotable de, mm. de, de referencias todo el tiempo. Homenajes, conocimientos Y hay un capítulo, capítulo 60, en el que eh, Morelli, este escritor eh, ficticio, eh, hace una lista sobre... El, esa palabra Eso. <risa> eh, que iba que iba a incluir un, eh, algunos artistas, algunos nombres eh, muy hagamos el paralelismo con Murakami y lo que fue esa esos elementos sí. la cultura pop, sería como una lista Claro, anti pop. Anti pop, por <risa> No sé. La lista es snob. Sí, sí, yo tuve que googlear <risa> muchísimos no te diría la, la mayoría no los conocía. Mm -hmm. Pero son pintores, filósofos, músicos, eh, eh, escritores. E incluso lo que tiene también de peculiar la novela es que están las, las omisiones, digamos las cosas tachadas, eh, o por, por lo menos... Obvias. Por obvias. Por <risas> sí. sí. Pero en general es como que se permite también el error ortográfico, por así decirlo, eh, otros tipos de interlineados de, de párrafo en, en la maquetación del texto. Y, por ejemplo en, en este capítulo es evidente eh, que fueron de esa lista de, de gente no famosa tachados los que eran demasiado obvios como picasso y sí. en algunos otros casos pero también es gracioso como eh, digamos hace hace esta este um, alejamiento digamos y dice bueno morelia hace esta lista y él, él eh, digamos eso me hace pensar que, que es un alter ego porque él, él mismo está haciendo esto Eh, está escribiendo esta, esta historia y, y tiene muchísimas referencias entonces un poco Exacto. juega con eso Sí, en la lista podemos encontrar eh, a veces algunas pasan como muy por alto por el contexto en el que está o sea, de, de qué trata el capítulo pero otra una de las morelianas, por ejemplo hace referencia a Alvin Berg eh, un músico serial digamos, de música de vanguardia académica y más adelante hay eh, en la lista está específico que, que fue pensado, digamos, planificado lo sí, cual esto es que me decías de de Bach. De Bagh, como un motivo melódico, explica hasta procedimientos de compositivos de música académica, es sí. demasiado exhaustivo. Sí, eh. sí, sí, sí. Imagínate lo que uh -huh. sería hablar, hacer un programa sobre Rayuela, no no podríamos menos en una hora. <risa> Vamos a, a escuchar otro blues. Uno de los homenajes de esa lista sí. del capítulo 60. Se llama Mami's Blues de Shirley Roll Morton. the first blues I no doubt heard in my life Mamie Desdoom this was her favorite blues. she hardly could play anything else more but she really could play this nun. Of course to get in on it to try to learn it I made myself the the can rusher nineteen and took my baby away 219 took my baby away 217 bring her back someday you stood on the corner with her feet just soaking wet her feet was wet stood on a corner with her feet soaking wet begging each and every man that she met if you can't give a dollar give me a lousy dime can't give a dollar give me a lousy dime I wanna feed that hungry man of mine 106.3 Radio Nauta ¿Por qué a ciertas horas es tan necesario decir amé esto? Mm, sabes que mucho tiempo, ese capítulo fue como una respuesta a un montón de preguntas que sobre redes sociales que me hacía mi familia, por que no tenía en ese momento, eh, alguna red social como Ajá. Facebook Y, demás, y me decían, ¿por qué vos compartís tal video que te gusta o tal cosa? Ajá. Y ese capítulo fue como la respuesta, de aparte de lo de compartir justamente y encontrar a alguien que capaz tiene el mismo gusto que vos y no sabías, un poco sobre dar testimonio y decir, estoy vivo Soy y yo. parte de mi vida es esto. Digamos, me gusta". La identidad. Exactamente. Sí, sí a mí este capítulo me hacía pensar un poco, eh, estamos hablando del 87, ¿por uh -huh. Eh, me hacía pensar un poco... Bueno, él eh, cita, cita un... un toma un, un, un tema de Duke Ellington, uh -huh. que es Baby When You Ain't There. Eh, que podríamos haberlo escuchado. Uh -huh. Pero no. Pero no. <risa> Lo pueden escuchar ustedes, la segunda recomendación del día. Eh, y habla, bueno, de, del blues. Eh, y sé cuando... Eh, cuando toma luz del norte o del sur, hay luz en todos lados, el, en el, al este y al oeste hay, hay blues en todos lados. Y me hacía pensar un poco eh, en esto de, de, de, de los artistas que, que van de un lado a otro, y sobre todo en esa época, que fue una época en donde hubo muchos artistas y mucha gente en Latinoamérica que se exilió uh -huh. a Europa, Eh, y pensaba un poco esto ¿no? que es bueno mismo cortázar escuchamos al principio en la biografía que él es un como un cóctel de, de, uh -huh. de, de nacionalidades de, y aún ¿sí? habiendo digamos permanecido tanto tiempo lejos de casa él dice soy latinoamericano lo cual podría ser hasta por el acento discutible pero sí. él se auto como tal digamos sí sí sí hay hay mucho de, de, de esto en esa época no como Eh, el artista cosmopolita que uh -huh. tenía que saber un poco y, y eso por ahí también lo hacía como con eh, estar a la vanguardia de, de, en cuanto a arte no uh -huh. además digamos como eh, metáfora serviría también el blues acerca de la novela que está estructurada en los capítulos de aquí y de allá por este, argentina y uruguay y por otra parte francia eh, entonces es como la novela funciona al norte, al sur, como el blues, digamos, eh, o el sentimiento blues está en vaya donde vaya. Sí, eh, el blues, el tango. Uh -huh. el tango eh, Cortázar eh, bueno, tiene una compilación de, de poesías sí que, que a veces también pasa, se dirigen al, al tango. Pasa desapercibido, eso es como que uno con uh -huh. la música asocia a Cortázar con el jazz, porque tocaba la trompeta y demás, o hacia el intento, según dicen, <risa> eh, pero tiene múltiples. ¿Hay grabación de eso? Sí. No, pero he encontrado testimonios. Sí, fotos hay con el gato también de él. Gato capaz, y que, capaz que posaba para la foto. No sé. Según leí, intentaba, ¿no? con mucho éxito, <risa> pero era era como su, su gusto más eh, significativo sí. en cuanto a género musical. Después está escrito como el perseguidor y homenajes a claro. sus héroes, como Charlie Parker. Sí. Pero también había mucho de tango, ¿es verdad eso? Sí, sí. Eh... Bueno, el tango, tanto el tango como el blues, hay muchísima nostalgia en eso uh -huh. y mucho de desarraigo, ¿no? Es lo agridulce, digamos. Uh -huh. Sí. Eh, vamos a, a ir concluyendo. Qué rápido se pasó. Sí, la que sí. Ahora <risa> teníamos <risa> un poco de miedo. Teníamos un poco de miedo de <risa> o de hacer agua de que no abarcar lo, lo importante por así decirlo, pero es lo importante sí. para nosotros y sí. es una mirada válida o por lo menos la novela nos lo permite. Sí, sí, Rayuela es, es muy extenso, uh -huh. es muy extenso. Así que, por supuesto que quedaron cosas por, por acuerdo pero... Me acuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos como la apuesta a punto de que habíamos entendido con Juanma. Juanma es un amigo en común, eh, Debbie y mío. Y él, él había pensado otro final para la novela, por ejemplo. Ay. Y yo digo, uy, perdóname que te lo spoileé. Y me dijo, no, pero yo lo leí distinto. Y era como que wow. teníamos sentidos contrarios en, en la misma novela, lo cual estuvo espectacular, porque teníamos mucho para hablar y explicar por qué la consideramos así en eh, nuestro sí. propio club de, de la serpiente. De la serpiente, uh -huh. del yaguareté. ¿Hay recomendaciones? Sí, sí, por supuesto. Hay algunas películas que fueron basadas en cuentos. Hay varias, pero uh -huh. eh, hay, hay dos que son bastante conocidas. Una es Blow Up, que es... ¿Antonioli? Eh, sí, sí. Sí, sí. Ítalo eh, estadounidense eh, sí. también, <ríe> exacto, ¿no? Exacto, sí. Eh, que es, eh, está basada en el cuento Las babas del diablo, uh -huh. de Cortázar, y también está Weekend. Weekend, de Jean-Luc Godard. Sí, que está basada en el cuento La autopista del, del, sur. Autopista del ah, sur. Por lo menos como temática, ¿no? Sí, eh, no, eso es, de... no, es, eh, no es exacto, por supuesto. Yo siempre me acuerdo cuando voy a hacer algún trámite, una cola que no se termina <ríe> más, que como empezás sí. a, a ser compañero de, de ruta con lo que está haciendo la fila, junto a vos, y empiezas a compartir cosas y experiencias. Eh, en el banco. Exacto. Es muy trámites. la autopista del sur. Sí. ¿Con sí, qué sí. nos despedimos? I don't mean a thing. Del Duque, Duque Linton. Y Don't You Play Me Chip. Del louis Armstrong. Nos vemos, nos escuchamos el jueves que viene. Y... adiós. Adiós. Whatcha do? Whatcha do? do ta ta tu da ru I may have a heap of that bill called money. Honey, wouldn't you feel disappointed if it's true? Don't you blame me, Chief, because I look so meek. I might be the brown and daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm sleeping when you wife's crying? I play the game and I know it well Can't you pull the fast one on anybody mm, But we gon' find my back Don't you play me cheap Don't you make no greed Oh, real kind of amulet Don't you play me oh, baby, that's who's <laughs>